Radio Show. Buenas, buenas buenas buenas noches a todos y todas bienvenidos a heavy metal bunker radio show les s a l u d a su amigo dark neruda s estamos transmitiendo directamente de s d e spring texas a través de heavy metal mansion metal pr com y de asaltomata radiorock com Bienvenido mis amigos y mis colegas del metal a este nuestro primer programa del 2020. Así es, mi gente, estuvimos algunas semanas de vacaciones.、Eh, nos tomamos un tiempito libre、uh, mientras、eh, viajaba hasta Puerto Rico a visitar a mi familia, a mis amigos. Así que hicimos un alto, pero ya estamos de regreso. Y en el 2020 venimos con cosas nuevas y con cosas buenas. Feliz año nuevo para todos y todas lo con quienes no me he podido comunicar desde que comenzó el año. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas con quien pude comunicarme y contactarme en Puerto Rico y pudimos compartir. Un buen rato、eh, muchas gracias de verdad que la pasé súper súper bien la pasamos muy bien en mi país en puerto rico en las navidades aunque al final del trip、eh, se comenzó a dar todo este proceso de、eh, los sismos el tambaleo y, y, y los terremotos eh, pero eh, espero que estén todos bien、eh, Mucho Cuidado, mucha precaución y siempre preparados allá en mi isla del encanto. Pero ya estamos de vuelta acá en Texas,、eh, comenzando el nuevo año con nuestros quehaceres día a día. Y como parte de eso, Heavy Metal Bunker Radio Show comienza hoy su primer programa. Así que muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el año pasado, desde que comenzamos en el mes de julio. Y los espero a todos y a todas, y a aquellos que, nos han, que no nos han sintonizado, pues espero que comiencen a hacerlo durante este año. Muy bien, mi gente. Hoy vengo con muchos clásicos, ¿ok? Hoy vengo con clásico, este primer programa del año. Quiero, quiero invertir gran parte del programa para escuchar cosas clásicas del metal, de esas que nos gustan mucho a usted y a mí. También vamos a escuchar algunas cosas nuevas,、eh, incluyendo algunas producciones que salieron tan pronto, entró el 2020. Ahí mismo entraron estas nuevas producciones.、Eh, y el 2020 promete, 2020 promete. Mucha música buena, no solamente de bandas、eh, clásicas, sino de bandas nuevas. Así que vamos a estar p e n d i e n t e a todas esas cositas. Muy bien, como siempre,、eh, les dejo saber que si usted quiere、eh, participar y estar con nosotros a través del chat de Heavy Metal Mansion. Durante la transmisión del programa, simplemente tiene que conectarse con metalpr.com diagonal en vivo. Ahí pone su nickname y entra automáticamente a Heavy Metal、eh, Mansion al chat con los muchachos que siempre están por ahí comentando y compartiendo información durante la transmisión, no s o l o de Heavy Metal、eh, Bunker, sino también de la lechonera del rock y de básicamente todos los programas que se dan. A través de、eh, metalpr.com. También les informo, como siempre, le hago la salvedad que nosotros no transmitimos a través de Facebook. Los que han escuchado este programa、eh, saben que todos los programas, hago la salvedad de que nosotros no transmitimos a través de Facebook. Nosotros transmitimos a través de Heavy Metal Mansion metalpr.com. Aún así me encuentro gente que me dice,、eh, sí, pude escuchar un pedacito nada más en Facebook, pero no pude escuchar más porque、eh, tumbaron la señal. No, no tumbaron la señal. Mis entradas a Facebook son esporádicas, son de corta duración, porque Facebook comienza a exigirnos derechos y autorización para las canciones que suenan a través de su plataforma. Nosotros no transmitimos a través de Facebook. Si usted quiere escuchar Heavy Metal Bunker Radio Show o cualquiera de los programas de Heavy Metal Mansion, tiene que entrar a Heavy Metal Mansion a metalpr.com y la plataforma que nosotros recomendamos es Tuning. Pero si usted tiene cualquier otra plataforma, bienvenido sea, ¿ok? Así que no espere escuchar nuestro programa por Facebook porque eso no va a ocurrir. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy con nuestro programazo de Heavy Metal Bunker Radio Show. Y comenzamos ya con nuestra introducción. Y estábamos escuchando la banda italiana especialista en horror heavy metal. Dead SS, de su álbum In the Dead of、Sil uh, Steve Sylvester del 1988, estábamos escuchando el tema Vampire. Dead SS es un bandón, es una tronco de banda brutal que desde、eh, mediados de los 80 ha estado haciendo música de horror, heavy metal de horror. Son muy divertidos. Y sus discos bastante fuertes. Así que aquellos que nunca hayan escuchado DSS, e a d los invito a escucharlos. Muy bien, pero vamos, vamos a comenzar ya con nuestro primer bloque de la noche. Y como les dije, nos vamos a ir clásicos, clásicos, clásicos. ¿Y qué más clásico que con los papás del heavy metal? Vámonos con Black Sabbath y Symptoms of the Universe. A mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saludo a su amigo Dark Neruda. Estamos transmitiendo directamente desde Spring Texas a través de metalpr.com y asaltomatarradiorock.com. Bienvenidos a todos los que nos sintonizaron un poco más tarde. Hoy estamos en nuestro primer programa del año. Hoy estamos estrenando programa en el nuevo año. Y ese bloque que estábamos escuchando era clásico, clásico, clásico. Lo comenzamos con nada más y nada menos que con los papás, con Black Sabbath y su tema Symptoms of the Universe de su álbum Sabotage de 1975. Uno de mis temas, si no es mi tema favorito, es uno de mis temas favoritos de, de Black Sabbath y uno de mis álbumes favoritos, Sabbath. Así, así que empezamos este bloque con Black Sabbath. Después nos fuimos con otro de los iconos mimados del heavy metal, Iron Maiden, de、eh, su álbum Somewhere in Time. Un temazo Stranger in a Strange Land.、Un、tema muy, muy bueno de ese álbum.、Eh, recuerdo cuando salió el videoclip、eh, de, de ese disco.、Eh, excelente. Un temazo de, de ese álbum. Y cerramos este bloque con nada más y nada menos que con a c e p Y su tema Fast as Shark de su álbum r e d k l e s s Wild de 1982. Otro clásico, clásico, clásico. Así que comenzamos muy clásico en este nuevo año. Este nuevo año lo que llevan、eh, son como unos 19 días. Y ya、eh, ha hecho estragos, ok. No solamente en términos de eh, reacciones eh, naturales, como han sido los tsunamis, los terremotos, el despertar de volcanes,、eh, pero también comenzamos el año con una、eh, noticia muy, muy triste y muy lamentable para nosotros, los amantes de la música, específicamente de la música rock,、eh, y es.、Eh, la noticia de la muerte de neil per a、um, t quizás si no es el mejor baterista que ha habido en la historia del rock pues debe estar dentro de los primeros mejores bateristas de la historia del rock、eh, muy lamentable、eh, todos sabemos que、The、rush había hecho un alto、eh, simple y sencillamente decidieron pues, no seguir más Todo el mundo se preguntaba si iba a haber un farewell tour o algo así, pero nada que ver. Todo parece indicar que、eh, esta fue la razón principal por la que decidieron simple y sencillamente detener su actividad.、Eh. Y es muy lamentable. Aquellos que hemos、eh, leído y hemos conocido un poco de la historia de Neil Peart sabemos que la historia、eh, de este、eh, icono no, no fue fácil. Desde la muerte de su esposa y su hija,、eh, mucho tiempo atrás. Luego,、eh, rehacer de su familia.、Eh, y, pues, morir a una edad bastante joven, porque era un hombre bastante joven y tenía mucho que ofrecer en la música. Así que, honor y respeto para uno de los grandes、eh, de la música. New World. Muy bien, pero vamos a continuar. The show must go on. Vamos a continuar con nuestro próximo bloque. Y nos vamos a ir clásico también. Y esta vez nos vamos a ir con la banda Queen's Ride. Y su tema: I don't believe in love. Gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y asaltomatarradiorock.com. Estábamos escuchando un bloque también clásico que montamos hoy y lo comenzamos con la legendaria banda Queen's Ride. De su álbum Operation Mind Crime de 1988, estábamos escuchando un temazo que se llama I Don't Believe in Love. Siempre recuerdo cuando salió、eh, ese tema. De hecho, ese fue el tema con el que MTV le abrió las puertas a Queen's r c h e en un momento donde estaban en gira con Metallica. Y su disco Operation Minecrime no arrancaba. Y ellos estaban en la disyuntiva de abandonar la gira con Metallica. Para regresar a、eh, tratar de componer un nuevo álbum. Ya que su álbum Operation Minecrime、eh, no estaba siendo recibido、eh, de la manera que ellos esperaban. Y un par de semanas antes. De tomar la decisión de abandonar、eh, esta gira con Metallica, sale en MTV el videoclip I Don't Believe in Love, lo cual se convierte en un extazo i y le abre las puertas a uno, si no el mejor álbum, uno de los mejores álbumes de Queens, right? Y, y quizás uno de los mejores álbumes conceptos en el mundo del metal. Así que I don't believe in love fue la llave del éxito para Queen's Right y todo lo que vino después. Me gusta mucho Queen's Right en su versión、eh, original con Jeff Tate, pero me gusta mucho Queen's Right en esta versión con Todd Latorre. Así que、eh, eso que estábamos escuchando era I don't believe in love. Después nos fuimos con otro de los clasicones del heavy metal, de la gente que no se quita y que sigue dando candela. Y esto era Saxon, de su álbum Wheels of Steel de 1980. Estábamos escuchando el tema 747 Strange in the Night. Un temazo de Saxon. Y cerramos nuestro bloque. Con otro clásico de la banda Mano War de su álbum Fighting the World de 1987, estábamos escuchando el tema Carry On. Me gusta mucho ese álbum, pero me gusta más ese tema. Mano War ha sido siempre una banda icono, una banda fuerte, extraña en su funcionamiento comercial, pero. Una extraordinaria banda que también ha tenido sus historias conflictivas en el mundo del metal. Pero aún así, me gusta mucho Manowar. Extraordinaria banda. Muy bien, mi gente. Así que eso era lo que teníamos en ese、eh, pasado bloque. Más adelante vamos a hablar de algunos eventos que están en agenda por ahí. Eh, no s o l o en puerto rico sino en algunos otros países incluyendo acá en e s t a d o s u n i d o s y el n tus en texas、okay? ahora nos vamos a ir con un bloque de música más reciente vámonos con algunas bandas、eh, de lo que consideramos el new wave of traditional heavy metal y nos vamos con una banda que tiró un álbum tan pronto entró el, el 2020 Ellos lanzaron este nuevo álbum. Una banda que tuve la oportunidad de verlos el año pasado. Me gustaron mucho y tiraron un álbum que está muy, muy bueno. Y estamos hablando de la banda Hunt y su álbum Mind Freeze. Y lo que vamos a escuchar es el tema Hearts of Fire. l radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com.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 Así que espero que este sea el primero de muchísimos programas que vamos a estar ofreciendo durante este año. Muy bien, mi gente. Este bloque que acabamos de escuchar、eh, se componía de bandas、eh, modernas, bandas básicamente nuevas o bandas de lo que、eh, se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, que son. Bandas modernas con altas influencias de lo que son las bandas clásicas del heavy metal. Bandas que han mantenido el género clásico del heavy metal con su propio acento, su propia eh, eh, su huella, su propia formación, pero manteniendo el género del heavy metal clásico. Y la primera banda con la que comenzamos este bloque era la banda Haunt. es una banda de suecia tuve la oportunidad de poder verlos el año pasado en el Hell's Heroes Fest. muy muy buena excelente s u p e r f o r m a n c en e vivo y tan pronto sale el 2020 ellos lanzan un nuevo álbum que se llama Mind Freeze. Eh, y el tema que estábamos escuchando era h e a r t so f i r e para algunas personas、eh, este álbum es、eh, quizás más variado、eh, que el álbum que habían tenido anteriormente y que las producciones que habían hecho antes para otros es un poco、eh, más repetitivo así que depende de la opinión de cada uno a mí me parece un muy buen álbum Me parece una muy buena producción muy buena grabación los temas eh, son eh, muy buenos no son、eh, extraordinarios de que nos sorprende verdad y nos dejan con la boca abierta pero s í son muy buenos en este álbum s í se nota que hay mucha más madurez en esta banda、eh, así que yo espero verlo pronto por acá por houston texas Eh, aquellos que nunca hayan escuchado a h o u n d dele oído, porque son una muy, muy buena banda. La próxima banda que estuvimos escuchando aquí en este bloque se llama War Dogs. War Dogs es una banda básicamente nueva. Este es su primer álbum que se llama Die by My Sword. Y el tema que estábamos escuchando era Die by My Sword. Esta banda que tiene. opinión tras un t i t o así como sábado quizás no tanto en la música pero s í el, el cantante ¿no? la tonalidad del cantante en el delivery de, de, de cómo canta、eh, se le parece un poco a sábado aunque la música es más es el héroe clásico que、eh, el pronóstico de、eh, paul meta que, que trata de tocar sábado Lo interesante es que esta banda es de España. Es una banda de España que lanza su primer álbum tan pronto entró el 2020、eh, y me gustó mucho. Es una banda bastante diferente. s í tiene todo este andamiaje medio vikingo y con las espadas y todo este tipo de cosas, that's ok. Yo no tengo problema con eso. Eh, dio, toda la vida estuvo con espadas y con dragones y nadie se lo criticó,、so it's okay. um, pero me gusta, me gusta la banda War Dogs. El álbum está muy bien grabado, una muy buena producción, los sonidos muy bien.、Eh, así que hay que darle oído a War Dogs. Y una banda que es recién, recién descubrimos,、eh, muy buena, que se llama Storm Burner. Eh, en una de estas de estos canales de, de New Wave Traditional Heavy Metal, pues nos tiró esta, esta banda que yo nunca había escuchado. Y, y de hecho el lechón la compartió conmigo. Y es muy buena. Eh, Stormburner eh, tiene este primer álbum que se llama Shadow Rising. Del 2019.、Eh, me gusta mucho la música, muy agresiva, fuerte.、Eh, la ejecución de las guitarras espectacular. El cantante, muy, muy bueno. Mi única crítica es que me parece que el cantante satura mucho los high pitch y los gritos. Y me parece que podría controlarlo un poco para que no, no se saturen y la gente p e se asfíe de ello sin embargo me parece una extraordinaria banda me encantaría verlos en vivo a ver cómo como ejecutan ¿verdad? su música en vivo de ese álbum shadow rising del 2019 estábamos escuchando el tema We Burn así que tenías tres banditas del new wave of traditional heavy metal aunque h ya lo habíamos escuchado antes a wardog q u es e una banda de españa completamente nueva y storm burner con su tema We Burn muy bien mi gente vamos a hablar un poco de algunos eventos que están en agenda、um, no solamente en puerto rico sino en, en otros lugares Eh, vamos a comenzar con que el primero de febrero、eh, Violence va a estar en Puerto Rico. Con ellos va a estar Zafacon, m a s s Destruction y Out of Hands. Esto va a ser en la respuesta en Santulce, Puerto Rico. El sábado primero de febrero del 2020.、Eh, México. Striper va para allá con su History Tour 2020, el día 20 de febrero. Estarán en Ciudad México, el 21 de febrero estarán en Chihuahua y el 22 de febrero estarán en Monterrey. Entren a la página de Striper para que tengan más detalles de los venues, costos y todo esto. En Puerto Rico,、eh, Mayo 30, esto es un sábado, mayo 30, en el anfiteatro Tito Puente tendremos el Rock Vivo 3,、eh, donde estarán las bandas Slaughter, Kicks, Vixen y Autograph. Cuatro bandas de lo que se conoce como el Hair Band o el Glam Rock de los 80. Pues si a usted le gusta eso y la quiere pasar bien y quiere divertirse、eh, escuchando. Pues miren, ese evento es el perfecto.、Um, esto, este evento va a ser abril 18 en el White Oak Music Hall en Houston, Texas. Y estoy hablando del Hell's Heroes 3, un festival、eh, sin precedentes, donde van a tener un grupo de bandas extraordinarias como、eh, lo son. バスタルハンド、と h e r o e で3 se va a estar llevando a cabo en el White Oak Music Hall el 18 de abril del 2020. En junio 13 del 2020, y esto va a ser en la respuesta en Santurce, Puerto Rico, estarán en vivo en Puerto Rico Midnight y Night Demon. Y junto a ellos estará la banda de Doom Metal Boricua, Dantesco. Ya me dijeron que Dantesco está trabajando en nuevo material. Ya vi la portada del álbum y estamos esperando que tengamos、eh, los primeros sonidos para poder compartirlo con ustedes a través de nuestro programa. Barón Rojo se despide y anuncia sus tres fechas en los Estados Unidos, específicamente en California.、Eh, junio 4 estará en el Evolution Nightclub en Sun Valley, California.、Eh, junio 6 estará en The Youth Theater en Santa Ana, California. y junio 5 estará en la pre a night club en los ángeles california son las únicas tres fechas que hasta el momento se han anunciado en e s t a d o s u n i d o s、eh, para la gran despedida 2020 de b a r ó n rojo que tendrá como、eh, teloneros o como opening band a la banda gran antes Así que esto es lo que tenemos、eh, en agenda Como les dije、eh, desde hace mucho tiempo, si usted tiene algún evento y usted quiere que nosotros le aportemos nuestro granito de arena、eh, promocionándolo aquí, envíenos su flyer a elnerudas.com. arroba gmail Nosotros lo recibimos y lo mencionamos en el área de eventos libre de costo, sin cobrarle CD, entradas, camisetas, stickers ni nada. Lo hacemos. Como una aportación a que este evento sea un éxito, ¿ok? No tiene que ser en Puerto Rico, puede ser en México, Houston, California, España, donde sea, ¿ok? Muy bien, mi gente, pues vámonos, vámonos con otro bloque. Esta vez nos vamos con un bloque de metal en castellano, de esos que me gustan mucho. Así que vámonos con la fiesta pagana. De sus inicios, sus primeros pasos al éxito. escuchas La primera estación del metal en el Caribe. El medio de comunicación que lo cambió todo. La primera en defender t idioma desde el 2001. Dando la cara por la escena de Puerto Rico. Y ahora en la evolución tendrás más, mucho más. La pionera en reportajes. Con más de tus eventos, metaleros de la isla, bandas y toda la programación mundial del metal, la pionera en Puerto Rico. Transmitiendo 247-365. Con más de lo que tú prefieres, audio y video. Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Seguro que estamos de regreso. Estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show a través. De metalpr.com y asaltomatarradio rock.com. Y este es nuestro primer programa 2020 y estábamos escuchando、eh, un bloque de metal en castellano que nunca puede faltar en nuestro programa. Y este bloque lo comenzamos con la banda Mago de Oz de su álbum Finisterra, el tema. La fiesta pagana. ¿Cómo le gusta a la gente la fiesta pagana? Sobre todo a los fellowship del metal. Nos gusta, nos gusta mucho ese tema. Muy divertido.、Eh, de m a g o d e o Después nos fuimos con Rata Blanca. Y nos fuimos con el tema la llave de la puerta secreta. Un temazo、eh, de mis favoritos de Rata Blanca. donde en ese tema se deja caer、eh, lo que es el poder de la guitarra de Geraldino. Así que、eh, eso era Rata Blanca de su álbum La Llave de la Puerta Secreta del 2005. Y cerramos este bloque con Orcas de su álbum Gritando Verdades del 2018. El tema Infame. Un temazo de un extraordinario álbum gritando verdades muy bien mi gente、um, como、eh, todos sabemos、eh, todas las semanas todos los domingos vamos a estar aquí en heavy metal bunker、eh, para los que están en texas el programa comienza a las 5 de la tarde Para los que están en Puerto Rico, el programa comienza a las 7 de la noche a través de metalpr.com y los de Asalto Mata Radio Rock、eh, comenzamos para los que estamos en Texas a las 10 de la noche. Para los que están en Puerto Rico, comienza a las 12 de la noche. Y para los que están en España, el, el programa comienza a las 5 de la mañana.、Um, directamente、eh, transmitido por asaltomataradiorock.com.、Okay. Vámonos con un bloquecito de trash metal que tampoco puede faltar en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y no solamente trash, vámonos clásico. Vámonos con. Quizás、eh, una de las bandas más importantes, si no la más importante en la historia del trash. Vámonos con Metallica y el tema Harvest of Sorrow. Bloque de trash metal clásico aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Le quiero dar las gracias a todos los que nos han sintonizado durante la noche de hoy, a los que han estado dentro del chat, a los que se han comunicado con nosotros a través de mi WhatsApp, a los que se han sintonizado con el programa a través de sus móviles, que no podemos identificarlos, pero sí sabemos que están ahí. Y a los que pude saludar、eh, a través de Facebook. Así que muchas gracias a todos y a todas. Este bloque nos fuimos con clásicos del trash y nada más y nada menos que comenzamos con quizás la banda más importante de trash en la historia. Para el que le guste bien y para el que no le guste también. Nos guste o no. Metallica fue quien le abrió las puertas al género de trash en un momento en que el trash era puramente underground.、Eh, Metallica fue quien levantó la batuta y la antorcha del trash, convirtiéndolo en lo que es hoy día. Así que nos fuimos con Metallica y、eh, de su álbum Unjustice for All, un álbum muy criticado. No por sus composiciones, sus temas,、eh, ni la calidad de la música, sino más bien por el sonido y、eh, la falta de, de un poco de poder en el bajo. Sin embargo, para mí es mi álbum favorito de Metallica. Me parece que es uno de los álbumes más maduros, con unas letras espectaculares, unos arreglos increíbles. Y a pesar de que sí, a pesar de que le hace falta un poco de bajo a, a esa masterización, el álbum sigue teniendo un sonido espectacular. Así que ese es mi álbum favorito y compartí con ustedes el tema Harvest of Sorrow del álbum And Justice for All de 1988 de Metallica. Después nos fuimos con otra de mis bandas favoritas del trash, y estos son los chicos de Testament. Y del álbum The New Order estábamos escuchando precisamente el tema de New Order de su álbum de 1988. Un temazo. Quizás la banda de trash metal con el dúo de guitarras más espectaculares. Eh, que hay y que ha habido dentro de este género, y cerramos el bloque pues con quien más que con Megadeth de、eh, 1990. Nos fuimos con el tema Holy War 2020, nos trajo muchas noticias tristes. Entre ellas, una de ellas fue、eh, el diagnóstico de cáncer. Eh, perdóname eso fue 2 0 1 2019 el diagnóstico de cáncer de、eh, Dave Mustard. pero en el 2020 nos traen la noticia de que ha combatido efectivamente este cáncer y ya está anunciando una gira para el 2020 así que enhorabuena para mr dave m u s t a e n y、eh, su carrera Que parece que va a continuar ahora en el 2020. Así que con eso nos fuimos con los clásicos. No me queda tiempo para más, mi gente. Se me acabó el tiempo.、Eh, la semana que viene, el próximo domingo, nos volveremos a escuchar con más clásicos. h e a v y m e t a l de la nueva generación. Vamos a escuchar más música、eh, metal en castellano. Y cualquier cosa que se nos ocurra en el camino. ¿okay? Así que muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Que la pasen bien esta semana. Que trabajen poco. Que coman mucho y ganen mucho dinero. Y que tengan mucha salud. Así que se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista. Baby.